Bien, ¿y tú? Bien, bien, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, bárbaro, vamos a cumplir primero con los deberes ver, eh, de uh... la semana pasada. Uh... ¿Te acuerdas que nos habías preguntado un poco eh, cómo había sido la evolución del trabajo en negro mm. en los últimos años? Sí. Eh, bueno, a partir del último dato que teníamos, que era una discriminación entre los distintos departamentos, nos llamaba un poco la atención los fronterizos con Brasil, que tenían un este, trabajo no registrado, o sea, no registrado en el Banco de previsión Social, bastante alto. Bueno, los datos que tenemos arrancan por allá por el año 2001. En el 2001, previo a la crisis del 2002, pero ya con serios problemas en el mercado laboral, el no registro, o sea, el trabajo negro, eh, ocupaba prácticamente 43%, concretamente 42,8% el eh, los trabajadores de casi la mitad un poco menos de la mitad Está, este número baja trabajando en todo el país en todo el país en todo el exactamente números generales, exactamente, sí. números Bien. generales. Bien. este número por obvios motivos cuando empieza la recuperación económica a partir del año 2003 2004 y luego a lo largo de la primera década de este siglo bajó sensiblemente de hecho en el año 2013 ya con una década de crecimiento económico ininterrumpido en todo el país promedio fue 25,6% y siguió bajando fundamentalmente en estos años el el la motivo, el motivo fundamental por el cual se produjo esta caída, o sea, a ver, caída en el sentido de no registro, eh gente que no estaba registrada o informalizada pasó a cotizar en el BPS, hubo un trabajo muy fuerte por parte del Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo con las trabajadoras domésticas, recordarán, eso fue en los años 2012-2013, y eso hizo que el número bajara hasta el 22%, valor que tuvimos previo a la pandemia. La pandemia eh, complicó bastante este este este número porque su, los que necesitaban o los que solicitaban eh, seguro por desempleo, tenían que estar registrados. Entonces, el número de la pandemia es bastante es bastante raro. El último dato de 2022 es que ese número se volvió a eh, conseguir, o sea, pandemia mediante los números actuales en promedio estarían eh, a nivel nacional en un nivel similar al que teníamos previo a la pandemia, o sea que todo el, el lío que generó la pandemia en principio en el mercado laboral ya habría sido superado. Pero volvemos a repetir lo que dijimos la semana pasada, Jorge, tenemos una gran diferencia entre Montevideo y a medida que nos vamos al norte las diferencias son muy importantes, Arti eh, Artigas, Rivera... Cerro, Largo 33, son los departamentos que tienen mayor cantidad de trabajadores sin registrarse en el BPS, lo que llamamos habitualmente trabajo negro. este En el caso de Rivera es este paradigmático, prácticamente la mitad de aquellos números que veíamos en el 2001, 2002 para todo el país, lo estamos viendo en Rivera, lo cual, como decíamos la semana pasada, habla de lo mal que está funcionando el sistema, sea porque, como tú bien comentabas, porque no van las inspecciones del Banco de Previsión Social, o porque directamente ¿eh? ahí las cosas no ocurren de la misma manera que ocurren en el resto del país. Por un u otro motivo, es una tarea que el BPS el Ministerio de Trabajo tendría que afrontar para tratar de solucionarlo. Bien. Eh, re Reiténame, por favor, al nivel nacional, cómo estamos hoy con la desocupación para... La desocupación mantenido. anda en el 7,7% tasa de desempleo uh -huh. y, y este es, no registro el Banco de Previsión Social, 22% eh, a nivel promedio, a nivel nacional. Para para que ahí ahí, ahí no te pude seguir, en la última parte no te seguí, ¿cómo es? cómo es eh, Sí, 22% son aquellos trabajadores, o sea, no están desempleados pero tampoco están registrados y por ende no tienen este, los distintos servicios que brinda el estar afiliado al BPS. Por ejemplo, no cuentan con jubilación o con este aportes jubilatorios cuando no trabajen más, claro. tampoco tienen cobertura de salud ¿eh? por o no sea, estar registrados. O sea que es por un lado 22% de gente que tiene trabajo informal, por llamarlo de alguna manera. Exacto. ¿No? Y un 7% sí. de su ocupación directa. De desocupación directa. 7,7% uh -huh. es una, una tasa relativamente baja, ¿eh? considerando que estamos saliendo de la pandemia. No hay posibilidades de que en, en la frontera seca que es donde aparece la mayor desocupación pueda suceder que hay uruguayos trabajando del otro lado de la frontera en comercios o en empresas de, de sí, puede, puede haber algo puede haber algo de eso jorge pero eh, en realidad eh sí podría pasar eh que no tengan este cobertura local, pero es mínima la diferencia no habría mucha no no, no, no es el gran problema en esos departamentos no solamente desde el punto de vista del Banco de Previsión Social, por ejemplo, Cerro Largo, eh, en la Cámara de Comercio, si yo no recuerdo mal, o en la Cámara eh, de Servicios Mercantiles, yo no recuerdo cuál fue la que hizo un estudio, encontraba algo que eh, puede llamar la atención o no, la casi en la mitad de los comercios de, de las actividades comerciales de Cerro Largo, el departamento de Cerro Largo, se hacen sin facturación. O sea, no están registrados, esto no estamos hablando del BPS, no están registrados en la Dirección General Impositiva, o sea, no pueden facturar. eh Y no es que no puedan facturar porque no lo deseen, es que no les conviene directamente. Claro. eh Son mmm, problemáticos eh, las distintas instituciones que necesitan un servicio o comprar algo y que requieren facturas, y de esa manera lo que tienen que hacer es tercerizar la factura, una situación que a nosotros nos parece muy rara. Se Pero ve. en realidad, si uno eh, rasca un poquito el fondo como la mayoría casi está en esa situación, a nadie le conviene factura. Alguno factura cuando compra con factura de esa manera cuenta IVA. Mm. Pero si yo compro a alguien que no me factura y yo facturo el IVA, no tengo cómo descontarlo. Seguro, seguro, sí, sí. Entonces sí. el perro que se muerde la cola. Seguro, sí, está bien, se entiende, se entiende. ¿Eh? Bueno, se entiende eso pasa también en esos, en esos departamentos, donde más agudamente ocurre Y dónde tú no puedes decir lo mismo y si va a la DGI, bueno, si va a la DGI pobre, se queda el DOI inspector se queda con una carpeta de 2000 páginas Seguro. sin saber qué hacer porque es la mayoría la que está en esa situación. Este, es un tema no menor, el, el tema de fronteras, es un tema no menor, no solo por lo que conocemos los este comunes y corrientes ciudadanos que es el tema del combustible y de los precios, sino toda la actividad económica con un país que es totalmente distinto a lo que somos nosotros, como de Brasil, y también Argentina, pero en Argentina, por lo menos, como tú bien dijiste, no tenemos frontera seca, hay que cruzar un puente, y eso marca un poco la diferencia. Pero con Brasil, las ciudades están pegadas, es mucho más complejo. Se entiende. ¿De qué más vamos a hablar? A ver. Bueno, tenemos una este, rápidamente vamos a ver este, encuesta de expectativas económicas del de Banco Central de Uruguay, y una advertencia del Banco Central, que la vamos a dejar comentar, ¿Eh? Para el final, uh -huh. lo interesante, o por lo menos lo que vi de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, son una serie de encuestados, empresas, eh, economistas, a, analistas, marcan que este año el Uruguay va a crecer en promedio un 4,59%, a partir del año que viene se estabilizaría en torno del 2,5-3% de crecimiento económico, son tasas relativamente buenas, y lo más interesante a mi entender es que bajaron las previsiones del dólar para fin de año, En la última encuesta, hace apenas un mes, se hablaba de que el dólar iba a cerrar en unos 43 pesos aproximadamente este año. Ahora ya están pensando en 42,04, casi un peso menos de lo que se pensaba el año pasado, eh, hace un mes, perdón, hace 30 días. Y esto habla de que, claro, están recepcionando lo que hemos visto en los últimos días y semanas. El dólar sigue con la tendencia a la baja, él sigue perforando pisos, Eh, que había este a, a los que había llegado eh, previamente este así que todos están mm, reconociendo o por lo menos estimando que el dólar va a subir pero cada vez menos con respecto a las evaluaciones anteriores y finalmente simplemente para advertirle a toda la audiencia el banco central vuelve a insistir cuidado con las estafas de eh, los whatsapps de los correos electrónicos de las llamadas ninguna institución, ni el Banco Central, ningún banco privado, ninguna eh, empresa que que se vincule con cambios o con dinero les va a solicitar a ningún de ninguno de sus clientes que realice una transacción a partir de un correo electrónico o de un WhatsApp. Eh, cada vez son mayores el número de estafas y cada vez son más sofisticadas la última de una institución que directamente dice está registrada en el Banco Central que cambia dólares a muy buenos precios y que hasta lleva el logo del Banco central en su eh, mensaje ya estamos llegando a niveles de súper sofistica, eh, sofisti bueno, sofisticados sofistic sí. sofisticados ¿eh? y y este y bueno la gente tiene que estar alerta no respondan ese tipo de correos ni mensajes estamos en la era digital y como siempre cada vez que se produce algún invento aparecen los que se aprovechan este de mala forma así que Con eso completamos el día de hoy, Jorge. Gracias, Mauro. Nos reencontramos la semana que viene. Con gusto. Buena semana para todos. Igual para ti. Chau, chau. Frecuencia abierta.